Bueno, un susto grande a la mañana temprano cuando nos levantamos y, y ya vimos la tormenta y los truenos y relámpagos y, y unas gotas que cayeron, nos hizo pensar que a lo mejor este, podía complicarse un poco, pero bueno, felizmente lo pudimos llevar adelante, eh, creo que fue una fiesta magnífica, mucha gente, no tanta como el año pasado, pero fue mucha gente, gracias a Dios, se pudo disfrutar de una muy linda jornada, Y bueno, no, no terminó a la hora que nosotros teníamos pensado, que pensábamos que iba a durar hasta las 19 horas, y, y bueno, tuvimos que levantar todas las 5 de la tarde. Pero eh, creo que salió una linda fiesta, estuvo, estuvo bien, eh, no quedó nada, porque de carne no quedó nada, y tempranito nomás, lo único que había sobre el final... ...eran pasteles, tortas fritas y, y, y, este, y algunas empanadas y nada más... ...lo demás se fue todo. Bien, qué bueno, hoy además estaba para pasteles, torta frita, todo eso... ...por la lluvia, digo, no por la temperatura, porque hacía calor. Exactamente, sí, bueno, la gente se volcó de lleno eh, a la pista de baile... ...donde estaba el escenario montado y donde actuó la clave santiagueña... ...este grupo muy lindo eh, que nos visitó por segundo año consecutivo... Y bueno, había un montón, estaba la pista llena de gente bailando folclore y además este en todo lo que es el, el entorno a la pista también completa de gente, ¿no? ¿Le calculan cantidad de personas que asistieron? Vos sabés que todavía no, Alicia, no, no hemos podido evaluar. Eh, uno tiene un montón de cosas para hacer y, y, y no no por ahí no nos fijamos muy bien en la cantidad de gente. Había mucha, reitero, no fue como el año pasado... Pero, bueno, creo que el tiempo nos fue acompañando de a poco y, y aguantó todo lo que nosotros por ahí esperábamos que aguantara, que nos diera lugar para entregar los premios. No hicimos más que entregar los premios cuando se descolgó la lluvia. Bueno, qué, qué nervios, porque la verdad es que han hecho todo podríamos decir, a las corridas eh, internas, corridas internas, porque a lo mejor pudieron cumplir todos los horarios, pero cuando uno tiene ese, ese nervio adentro, a ver si llega o no llega, ¿no? Eh, pudieron comer, bailar, hicieron todo, pero rapidito. <risa> es cierto, sí, por ahí este, había algún número preparado para el final que no se pudo llevar adelante, pero, pero todo se cumplió normalmente y este, y creo que la gente se fue conforme con ...con todo lo que, lo que se vivió en este aplauso al asador... ...que ya cumplió con este año el número 26, ¿no? No es poca cosa, ya es una gran fiesta tradicional de Olavarría. Bien, ¿y, y te, podemos conocer los ganadores? Sí, cómo no. Eh, el mejor asador con cuero fue para la Comisión de Apoyo Cáritas-Montevillano. El mejor asador de carne lo, se lo llevó el fogón de la cooperadora... ...de la Escuela Agropecuaria... El mejor armado de parrilla fue para la Sociedad de Fomento Villa Aurora. El premio a la mejor presentación del fogón, eh, es decir, aquellos fogones que están mejor adornados con, eh, con cosas, este, digamos, con una buena presentación fue para la Sociedad de Fomento Tiro Federal. El mejor presentación del patio de comida, porque había muchos fogones que tienen su patio de comida, con mesas, sillas y demás, fue para Corim, Centro de Estimulación Temprana. Después se eligió la mosita del Pago, eh, versión adulto, para Yolanda Rey, de Corim, el Gauchito de la Querencia también adulto, para Rubén Severio, del Club Muñoz Croto, la mosita del Pago, versión joven, para Luján Dejenjar, del Corín. El gauchito de la carencia joven, también, para Rodolfo Martínez, del Seim, número 8, escuela 34, del paraje Las Piedritas. Y luego los niños, la mosita del Pago, niña, para Leonela Chazarreta, del Corín. Y el gauchito de la carencia niño, fue por partida doble, porque eran los hermanos mellizos, Miguel y Ezequiel Chazarreta, también del Corín. Esos fueron los premios, este, además de haberse entregado de diplomas a todos los fogones participantes, que eran 26 en total, un número mayor al del año pasado, así que este, bueno, se pudieron entregar todos los premios en el escenario y, y cada cual se fue con su obsequio. Bien, bueno Hugo, muchísimas gracias porque nos has dado este reporte del cierre de la fiesta y seguramente mañana en la primera edición del Usted se informa volverás a explayarte en torno a esto, entre otras cosas. Así que muchas gracias por ahora. No, gracias a vos Alicia y segura, seguramente mañana vamos a completar ya la información porque hubo autoridades presentes, este se cantó el himno nacional por partida doble Alicia. ¿Por qué? Porque se cantó el himno nacional como eh, como la parte protocolar, lo primero que se hizo fue cantar el himno, después se hizo la bandera, este, después hubo palabras este, que este año me tocó a mí las palabras solusivas y después sí se bendijo, este, se bendijeron todos los fogones y, este, y bueno, pero cuando subió a actuar la clave santiagueña, ella es una costumbre de ellos de Ajá. tocar el himno nacional, con violín, guitarra, bandoneón y bombo. Y se tocó el himno y se volvió a cantar, y después sí ya empezó el baile, la fiesta, y, y realmente estuvo muy lindo. ¿Fue el intendente? No, no, el intendente no. Eh, estaba este, Lourbet, y estaba Rodríguez, eh, Margarita Regui, eh, como representantes de la municipalidad.